Arriotxak, pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero Arratxaldeko zortzietatik bederatziak arte antxeta irratian. Arratxaldeon eta ongi etorriak hauzo otxakera. Ratzaldeon, eta ongi etorriak hau zo hotxakera, antxeta irratiaren sintonian Egunero bezala sortzietatik bederatziak arte herri hotxak, elkarte desberrinak egiten dituzten saioak, eta gaurkoan auzoi buruz iburu zitzein godu lendabizi auzo zo eskualdeko hau zo eta gero kanpora joko dugu, horretarako hemen daukagu gure kolaboratzaia Ratzaldeon, Mariano Ratzaldeon The shop en eta astero bezala bi elkarrizketa izango ditugu lenda bizi irunen geldituko gera eta santiagokoko auzo elkarteko marisol elkarrizketatuko dugu Y en parte batean, va piska taratago junto era, nos vamos a ir, Mariano? Pues en esta ocasión a un barrio llamado Buenos Aires en la ciudad de Salamanca. No está en Argentina. No, no está en Argentina. Algo más cerca. Ese terci canta paraita chocolatine la vitrine chicasse la vitrine c'est pas la peine de regarder tout ça à la loupe vous voulez large, le gaspillent et moi oh, oh, je fais plaisir à la femme era bueno el carrisqueta pasatu baino lehen gogoratzen dizuet ba baduzutela aukera desberrienak herriotsak entzuteko hoien artean eh, interneta erriotxak.info bidez entzuten aldituzute egiten ditugun egunez egun saio guztiak baitare Facebooken bidez horre erriotxak e, klikatu eta aurkituko dituzute saio guztiak eta baitare amaiketatik amabia karte antxete erratiaren sintonian egiten diren errepikapenetan Comme tous les que je rêvais d'être un vicomte Ex la raconte, ex Un jour j'ai croisé des balles du vin de l'Orifle Ces cartouches-là, quand elle sifflent à l'inverse du train, elles repassent pas trois fois Elles rebondissent pas, elles rebondissent pas J'étais avec une espèce de cannibale Qui s'est dit, celui-là je me le mange pour 10 Depuis mon couteau ne me sert plus qu'à table Un peu calaire, s'appelle ma petite femme le Mais Ni Toto de et tout tout tout Ni besterik gabe, jungo gara azten, esandako elkarrizketa horrekin, arratsalde hontan, Santiagoko auzo elkarteko marisoleri egin diogun elkarrizketa horrekin. hitz e, egiten digu auzo elkartea, Santiagoko auzoaz eta irungo egoera sorokorrean, beraz e, usten zaituztegu elkarrizketa horrekin, marisol, Santiagoko auzo elkarteko kidearekin. La Bueno, pues estamos con Marisol, miembro de, de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Santiago. Buenas tardes, Marisol. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues como todas las semanas, vamos a hablar de, de un barrio de la comarca, en este caso de, de Santiago, un barrio muy activo, y si quieres, pues cuéntanos un poco desde la asociación, eh, pues cómo funcionáis, cómo, cómo os movéis, cómo, qué tipo de, de actividades tenéis organizadas últimamente. Bueno, pues es una pregunta muy general y muy, muy amplia. Muy amplia. Y bueno, si nos ponemos a mirar un poco el calendario, pues vemos que hay unas actividades que están digamos fijas a lo largo del año. Entonces, bueno, primero eh, nos reunimos para pues a final de año para ver un poquito del año siguiente qué actividades se van a hacer, qué actividades han, han salido bien y se pueden volver a repetir, ¿eh? y después pues vamos viendo un poco el día a día, si surge algo que nos pueda, que podamos colaborar o que parezca que es interesante, pues también lo, estamos abiertos ¿no? para poder hacerlo, siempre y cuando contemos con gente, claro. Entonces, bueno, de cara a, a, a ya lo que soy el propio año, pues empezamos, ...en enero recibiendo a los Pajes... ...que eso ya lo tenemos dentro de unos cuatro días... ...que estamos ya muy cerquita de las uh -huh. fiestas de Navidad... eh ...terminaríamos este este año más bien con, con el Olénxero... ...pero ya empezaríamos en enero con con los Pajes... Uh -huh. y, ...y bueno, es una actividad bonita... ...en la que participa mucha gente... ...y la hacemos en conjunto... ...Santiago Corea Braco organiza un desfile... ...y nosotros pues participamos como asociación... Eh, colaboramos de la manera que podemos y vienen a, a bueno recibimos a los pajes en, en nuestro barrio ¿eh? y después pues bueno ya el año continúa con, con actividades bastante fuertes de cara a las fiestas eh, siempre tenemos un impas ahí en la semana en la semana de pascua que también aprovechamos que tienen los niños vacaciones para pues para dinamizar un poco a los chavales del barrio u otros otros barrios cercanos que se puedan acercar Y después, eh, después de fiestas, pues tenemos la Semana Cultural, también una actividad eh, también es potente, normalmente hacemos ocho días de cosas casi siempre enfocadas a los niños. Después tenemos, eh, el, hace nada, que hemos hecho el concurso de Christmas, con el que felicitamos ya las Navidades, que ya estamos de nuevo a final de año, y, y ya celebramos, pues eso, eh, pues nos reunimos con los chavales, hacemos eh, hacen unos, unos dibujos muy muy majos y y después eh, dedicamos también un espacio para los mayores del barrio. Y eso va a ser ahora. Eh, esta próxima semana, ya estamos a viernes, pues bueno, el domingo que viene, el 28, eh, hacemos pues una jornada con la tercera edad. Uh -huh. Y ya si quieres me meto de lleno a hablar de ella un poquito más en profundidad. Pues sí, porque, eh, porque vista eh, las fechas y que lo tenéis próximamente, año, pues, pues, pues... De nuevo queremos eh, reunirles, queremos que, que disfruten en, con, entre la compañía de ellos mismos, y nosotros desde nuestro de nuestra asociación, pues nuestro apoyo pues para que, que tengan esa, ese espacio poder estar y les solemos llevar a, a un sitio pues para que visiten algo en este caso nos quedamos en Irún va a ser después de muchos muchos años el primer año que nos vamos a quedar en Irún y vamos a visitar el Museo Ollaso ¿eh? eh, hemos hablado con ellos, eh, van a participar con nosotros, va a haber una visita guiada, después nos vamos a ir a Massantallen también allí guiada la visita ...y después les ofrecemos una comida en el local social... ...y a la tarde pues tienen música de sobremesa... ...entonces es una jornada completa que empieza con la misa... ...que siempre hacemos de una misa de hermandad... ...y termina bailando... ...está, está bueno, pues muy muy asentado... ...son muchísimos años ya haciéndola... ...y no sé si es el decimocuarto año que se hace esta edición... ...y después de terminar esta edición ya estamos... ...bueno, en, en las mismas puertas... ...pues de, de unas jornadas navideñas... ...que van variando de un año a otro... ...pero bueno, que sí hacemos es instalar el Oléncero... ...en nuestro barrio... Y, ...y hacer pues algunos talleres para los niños... ¿no? ...que estamos ahora diseñando... ...me preguntabas al principio... ...que cómo solíamos organizarnos... ...cómo funcionamos... ...bueno, pues primero diseñamos estas actividades... ...a lo largo del año... ...y luego nos sentamos y desmedizamos... ...ya las que están más cerca, una a una... ...pues todo lo que lo que tenemos por delante... ...y vemos los pros y los contras... ...la gente que tenemos para que nos eche una mano... Y adelante con la actividad cuánta gente os reunís en la, en la asociación para llevar a cabo todas estas actividades bueno la junta directiva está formada por cinco personas en esencia pero luego alrededor de ella pues hay otra mucha gente colaborando que, que bueno que son un poco los que dan el empujón importante para que se puedan hacer cosas ¿no? entonces pues bueno de cara a las fiestas el volumen de, de personas de mano de obra bueno pues, se incrementa pero exponencialmente Y, y en la semana cultural, pues no solamente, y bueno, y en fiestas también, no solamente contamos con personas, sino también contamos con, con asociaciones o entidades que vienen a colaborar con nosotros, que nos echan una mano, ¿eh? o bien preparan alguna actividad que entra dentro de nuestro programa de fiestas, o bien colabora con nosotros dentro de una actividad que nosotros organizamos. Entonces, bueno, pues con todos ellos es posible realizar eh, estas actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues con enumerar alguna... Puedo hablar desde Santiago Codeagro que ya sabéis que siempre existe un vínculo muy importante entre las asociaciones o ALDAPA, la sociedad ALDAPA también que acá tan borrada y que nos ayuda pues en otras actividades que podemos ir después tener otras asociaciones del barrio como izoki y, y bueno está la, la compañía del barrio también que por ejemplo ellos organiza el concurso de tortilla de patata Y sí, y nos echen una mano ¿verdad? Mucha gente, o bien como grupo O bien anónimamente, pues por ejemplo Hacemos la carrera popular el día 25 de julio Pues eh, como de todos Se ha sabido, las normas de seguridad Están por encima de todo, y tenemos que colocar Personas en todos los puntos Todos los cruces, cuidar bien De que no se nos escape ningún hilo Y hace falta mucha gente Entonces uh -huh. si te pones a pensar, a lo largo de todos los días de fiesta Pues seguramente habrá más de 50 personas Trabajando, no todas a la vez Pero sí necesarias ...para que se puedan desarrollar todas las actividades. O sea que no te quejarías un poco de la participación... ...de la implicación de, de los vecinos y las vecinas en, en la asociación. A ver, en una asociación como esta no puede haber quejas. ¿eh? Quiero decir, es, tenemos que estar encantados... ...de que la gente venga a participar... ...y de que estemos eh, trabajando todos juntos. Entonces, eh, encantados de que puedan venir y que nos ayuden. Y lo que nos gustaría es que aún vivieran más. ¿eh? Bueno, pues te decía que nosotros encantados de de poder tener toda esta gente y quejas en absoluto. Lo que pasa que cuando te metes en un volumen de trabajo, como nos hemos metido nosotros, pues necesitas eh, ayuda de todo el mundo. Y siempre será bien recibida pues, porque es mucho el trabajo. ¿eh? La verdad es que a veces te quedas un poco escas y te gustaría poder tener un poquito más de ayuda. Entonces, bueno, pues siempre hacemos ese llamamiento para que todavía pueda venir más gente y, y nos esté en una mano. Vamos a hablar un poco, de si te parece, de, de la situación general del barrio, ¿no? De los problemas que pueda haber o, o de las peticiones que podéis tener eh, de cara a mejorar la, la vida en el barrio. ¿Cómo, cómo ves Santiago en general? Bueno, eh, yo creo que en general estamos bien eh, en el barrio. Eh, es un barrio céntrico que acoge mucha gente. Entonces, bueno, por los fines de semana también hay mucho movimiento de jóvenes y de chavalitos que que se mueve mucho y eso en verano puede hace que la zona del Videgorri y demás pues haya algo de de botellón, ¿no? Eh ahora tenemos el Escape Park también cerca y también pues eh igual lo que pedimos igual es un poco de, del control, ¿no? De la supervisión pues de las autoridades que se acerquen, que den una vuelta y que y que esté pues eso, que la gente que vive por ahí pues esté a gusto también, ¿no? Que no haya destrozos o que se controle un poco todo esto. Eh, ¿Os encontrado? Tenemos mucho tráfico y Un problema terrible de aparcamientos Como siempre ¿eh? como no, no, no somos especiales al resto de los barrios Pero sí que es verdad que el aparcamiento Pues pues brilla por su ausencia Tienes que darte muchas, muchas vueltas A lo largo de De las horas del día Y al final, pues bueno Encuentras un sitio, pero después de haber pagado mucho, mucho gasoil ¿eh? uh -huh. y, y en cuanto a reivindicaciones Así que hagamos Pues periódicamente Bueno Hay una que siempre tenemos en, en la cabeza y es años y años y años y es el tema del frontón. El frontón en este momento pues eh, se ha puesto en marcha lo que se aprobó hace unos cuantos años y, y bueno pues se eh, tiene unas medidas o va a tener unas medidas a partir de ya pues bastante más reducidas y lo que siempre hemos pedido es que se cubra. Entonces eh, aprovechamos cualquier circunstancia para decir queremos un frontón cubierto. ¿Eh? Donde poder jugar y donde, encima que va a ser pequeño, pues por lo menos que podamos, no sé, ir a jugar a pala o a jugar a pelota y que sea un sitio, pues, eh, nuestro, ¿no? Y, y ahí, pues, normalmente se queda en nada porque si encima se coloca el tablado del ayuntamiento para hacer las actividades culturales del año, pues eso es una queja también que se repite año tras año, pero que no tenemos nunca una respuesta que es la que queremos nosotros, la respuesta de que vale, que va, que va a ser para que se juegue a pala. ...o para que se ojue la pelota... ...entonces bueno, pues en ese, en ese aspecto también... ...y una reivindicación también de, de del barrio... ...y se junta con el barrio de Dumboa... ...es eh, pues que la zona de la variante... ...que ahora coge más tráfico... ...y que pues que se panele... ...o no sé muy bien cómo se llama... ...eh, pues que se ponga el apantallamiento... ...pues para que los ruidos no entren en el barrio... ...eh, yo vivo justamente en, en ese espacio... ...y puedo decir... Que, que los vecinos no están para nada contentos. Cuando abren las ventanas en verano es terrible, pero en invierno tienes la ventana cerrada y también sigues escuchando a los coches. Pero bueno, aquí se tiran un poco la pelota entre diputación no diputación, y al final, pues Dumboa y Santiago son los perjudicados de que exista eso así. Entonces, sí. mm, pedido siempre está, y reivindicado por nuestra parte también, pero respuestas ninguna. Ya, volviendo un poco al tema de, de decías que los jóvenes, el, el tema de, del botellón, también el skatepark ahora nuevo, eh, ¿os encontráis? ¿Os habéis encontrado con, con problemas, eh, me refiero de cara a, a pedir ese, ese control que decías? Bueno, yo tengo una niña de una edad que es para estar, en esas, en, por lo menos con los niños que, que están en esas zonas y desde luego pues sí que sé que en algún momento pues alguno se ha a los demás pues pidiéndole el dinero que lleva o el móvil Y eso pues a mí me asusta, ¿no? Yo tengo una charla de 12 años, niña Y pues que te cuenten que eso está ocurriendo Pues no me gusta Entonces, bueno, pues igual si hay que Tener un control por esa zona Y que y que los niños se sientan un poco eh, Pues supervisados O un poco, pues eh, Igual puede ser su dicho efecto, ¿no? De todas formas, tampoco O sea, hay, eh, ¿ha sucedido nada grave? como para crear no, una no, alarma no, así, no? No, no, nada grave, no Que yo sepa no ha sucedido Que está ocurriendo, sí pero que sea algo que, que ya, no sé, se ha materializado de mala manera, pues eh, todavía creo que no. Uh -huh. eh, vamos a hablar, si quieres, un poco de, en general de, de cómo ves la, la ciudad de Irún y también eh, cómo tenéis, eh, porque existe la, la Federación de, de, de Asociaciones de Vecinos, y Ollaso, y un poco cómo ves tanto la función de esta, de, de esta federación como la situación general de, de Irún. De Irún. Bueno eh existe la federación hace ya muchos años que se puso en marcha con la intención pues eso de de de unirse de de de man de, de, de transmitirse información de comunicarse de darse apoyos morales entre unos y otras asociaciones y eso pues yo creo que fue muy positivo eh la federación eh tiene un papel importante y, y lo más importante es que no tenga que actuar pues en de forma pues eso muy continuada no. Eh, porque eso significa que los socios de las asociaciones de la federación pues están bien ¿eh? Eh, no necesitan los vínculos que tienen con el ayuntamiento o con lo que sea pues pues está bien eh, hasta ahora así ha sido eh, sé que en este momento pues hay reuniones y demás de cara a próximos años pues alguna eh, algún se está comentando pues que va a haber una serie de de actuaciones importantes de cara pues a 20 años o 30 años en Irún y bueno, se están dando estos pasos y yo, bueno, no estoy normalmente en la federación, he, he oído pues que existe eh, esos movimientos y la gente está preocupada pues por el futuro de, de las zonas pues más de Amaka, de ventas y demás y cómo va a quedarnos los Irún entonces, ¿no? dentro de un tiempo. Y sé que que en ese sentido el plan territorial el PTP Pues está hay gente trabajando pues por porque las cosas se hagan bien y así confiamos que sea no que, que se trabaje bien que se haga bien y bueno se anima pues a todo el que quiera decir algo y quiera tomar parte en esto pues que, que vaya y que de su punto de vista que yo creo que ahora es el momento no y con respecto aub bueno pues eh, a ver es nuestra ciudad y, y, y es lo que nosotros pues eh, dejamos que hagan los demás no entonces Eh, ¿Qué podemos decir? Pues cuando vemos que algo no está bien, pues tenemos que, que ir al, al, a la institución correspondiente y decirle oye, mmm, hay que moverse o hay que o tenéis que hacer esto mejor o tenéis que… y, y así es como estamos trabajando, ¿no? Desde las asociaciones intentamos recoger todo aquello que, que nos parece que no está bien, se lo hacemos llegar al ayuntamiento y luego pues intentamos que nos hagan caso y que, que se escuche a los vecinos de cada barrio. El tema, yo creo que, en bandera de Irún, pues es la, los problemas terribles de tráfico y de circulación y de aparcamiento que hay. Entonces, ahí en ese sentido, pues tendrán que trabajar en los diferentes barrios y y ver una solución. ¿eh? Igual que nos ocurre a nosotros, pues ocurre en Arbes o ocurre en Dumboa. Y de hecho, pues bueno, vemos cómo está ahora la calle Funtarrabía y miras Irún y dices, bueno, algún día esto estará un poco mejor. No sé, eh confiamos que sí. A ver, a ver, bueno, pues no sé si quieres comentar alguna cosa más y vamos acabando la entrevista. Bien, yo quisiera comentar igual el tema de las subvenciones, ¿no? Que parece parece algo que, que bueno, que no es importante, pero pero es la base de la, de, la, de la actuación de cada barrio, ¿no? Y en el caso concreto de Santiago, pues eh, no sé si es que a la hora de, de determinar cuál es la subvención que tiene que llevar cada barrio, pues está haciendo de una manera, pues como muy correcta. ...a mí me parece que barrios que tengan una actuación... ...y que tengan un presupuesto y que, que se están moviendo... ...y que hacen muchas cosas... ...pues deberían de tener pues, un apoyo directo... E ...igual más recoger más dinero para poder hacer las cosas... ...porque cuesta mucho... Eh, ...y siempre estás eh, sacando pues eso... ...de la voluntad de, de los volunt del voluntariado y, y de asociaciones... ...que vienen pues sin, sin cobrar nada o, o, de, o, de, o de hacer actuaciones... ...pues que prácticamente no, no cobran, ¿no? O sea, tú dices, bueno, necesitaríamos un poquito más de apoyo... ...un poco más de dinero... ...lo que pasa que, claro, por otro lado tenemos la crisis... Y, ...y hay que recortar y hay que recortar... ...pero bueno, pero la gente que trabaja en los barrios... ...pues necesita también un poco de apoyo... ...yo creo que ahí se tiene que hacer un pequeño esfuerzo... ...eh, porque, porque se pueda dinamizar... ...para que podamos contar con un dinero y poder decir... ...bueno, eh, vamos a dedicar este dinero para hacer esto, esto y esto... ...que nos gustaría poder hacer... Y, y poder, eh, pues ahora mismo tenemos la comida de la tercera edad y es un dinero que es importante que hay que sacar y, y con todas las acceso a las actuaciones, el mismo en Navidad que en todas las demás, pues no sé, eh, yo creo que con dos mil y poquitos euros eh, poco se puede hacer cuando tienes un presupuesto de 30.000 o de cuarenta mil. Entonces, bueno, quiero decir que los vecinos también están en crisis. Entonces, pues eh, intentar hacer llegar esta petición y que y que podamos disponer de algo más de dinero ¿no? para poder seguir trabajando por lo menos como lo estamos haciendo hasta ahora o mejorando que siempre será mejorable Vale Marisol, pues con esa petición lo vamos a terminar, mi Míesquer por haber estado con nosotros y sí, hasta sí, una próxima bien. vez Muy bien, muchas gracias Agur Benoa ba, Herriotsaken, Auzo otsaken jarraitzen dugu eta Santiagoko Auzo elkarteko kideari elkarrisketat ondoren bainingo dugu horrelako laburpen bat pixkat eskeratzen esandakoa. Eh hasiera baten aipatu dizkigu egiten dituzten Auzoan egiten dituzten eskintza ekintza desberdinak hoien artean ba olentzero E, Olentzero eguna, errege eguna, Santiagoko de bat antolatzen dutena, Santiagoko jai eta zitzein digu, azte santuan, ba aurrei behirako jarduerak edota aste azte kulturala baitare. Horain bertan krizmas lehiaketan antolatu dute eta datorren egunetan zarrentzako e, egun berezia dute, hori hurrengo azararen hogeita sortzian izango da, eta Ba, egunaren nazalpen bat eman digu Lenda bizi e, meza bat egiten dute Eta gero oiaso museora eta Masa antalen e, eri Bizita egingo diote Gero baskari bat antolatuko dute Eta ratxaldean ba, musikarekin Eta dantza dantzaldi bat egongo da Bestalde, e, e, aipatzen zigun zuzendaritza batzordean bos pertsona daudela, baina jende pilla e, daugola inguruan laguntzeen baekintza desberginetan eta jendea zapartere bai ba, elkarte batzuk, santeago deabruak bezala lehenaipatu duena eta baitare aldapa elkartea eta beste batzuk e, Adibidez ezaten zuen herri lasterketa entolatzen dutela ustailaren jaren ogoita bostean eta horretarako kriston ba, e, laguntza behar dutela eta beti dagola jendia prest laguntzeko. Dena den e, ez direla kejatzen e, duten laguntzarekin, baina beti eskartzen dela jende gehiago implikakattzea eta horrere horretarako deialdi bat egiten zuenez e, ba, jendia alden jende gehien apuntatzea laguntzea eta impplikattzea auzo elkartearen bizitzan. E, auzoa hitz egiten zigune ere bai e, marisolek auzo bizia dela gazte asko ibiltzen direla, Take bezala, aperkalekoak ba irun osoan bezala falta direla trafikoarekin arazoa daudela eta gero beste bi aldarrikapen historiko bezala bota iskigu ba. Bata da frontoiaren kontua horren berriztapena eta estaltzea eskatzen dutela aspaldidanik eta bestalde Dunboare dunboa ekin batera ba e Eskatze, pantalla jartzea eskatzen zuen, variantearen ondoan, zeren, bueno, ba, kotsek ateratzen duten zara eta guztia sufritzen dute, eta, bueno, hori nahiko beharrezkoa zela, eta pixka horra arazo bat zegola diputazioa edo udala nork egin behar zuen, eta, bueno, beti ere dagola kontu hori, eta horren eskaera bereziki aspi marratzen zuen. Bestalde federazioaren papera, hauzo e, elkarten federazioaren e, papera zitzein digu, esan digu oso garrantzitsua dela eta oberena dela federazioa ba, pixkat isigean dagona, dagola hori esan nahi dula, e, arazoak ez daudela, ba, ez elkarten artean, ez e, udaleatxearekin eta bar. Eta bueno, orain... E, beraz dagola guzti zinplikatua federazioan, beste auzoko norbait e, juten omen da, baina bai esaten zigun, ba, PTParen historia guztiarekin ba, bai ikusi duela mugitzen ari direla, eta bizka dagola horrelako ba, prekupazio bat, ez, e, ze nolako irun izango dugun urrengo urteetan e, PTP honen arira, eta planteatzen dituzten e, e, ba, sarraskiak e, ikusita eta eremu desberdinetan, ez. E, bestalde aipatu du baitare Irunen e, egoera orokorra esan dezakegu eta bueno, e, arazo larri bezala trafikoarena aipatu du berriro ere aparkalekuena eta bar. Eta bestalde bukatzeko bat, diru laguntzen kontua zitzein digu, esan du askotan dirulaguntza horiek oso eskasak direla, eta esaten zuen bereziki aktiboak diren elkarteak lagundu beharko zirela gehiago ekintza guztiak aurrera atera alizateko. Beraz, eh, hau izan da Marisolek, eh, eh, Santiagoko auzo elkarteko kideak kontatu diguna, beraz, eskartuko dugu bere parte hartzea auzo 8-ken, eta gu hemen jarraitzen dugu, Hora hendikan e, saioaren bigarren elkarrizketa eta kanpora juteko aukera ematen diguna, bafalta zaigulako. <totipasen> goko auzo elkarteko Marisolen elkarrizketa entzuna da ta gero saioan esan dugun bezala jokoa bera pizkatu urtirago hain zuzen Buenos Aires auzora Salamancako auzoa bertan Emiliano dugu beraz eh, abesti bukatzen den bitartean berarekin kontaktuan jartzen dira eta segundo gutxi barru hemen dugu telefonoaren bestaldea Bueno, a teléfono en Vestaldeán, Emiliano Dugú, Emiliano, Buenos Aires, Ausoco, eh, Kidea, ¿no? ¿eh, eh, buenas tardes, Emiliano. Muy buenas tardes. ¿Nos oyes bien? Teo, perfectamente. Muy bien, perfectamente. bueno, pues está aquí Mariano con nosotros también, que es el que controla de todo este tema de, de barrios y luchas de los diferentes barrios, y le voy a dejar a él que, que te entreviste, ¿vale? De acuerdo, muy bien, muchas gracias, un abrazo. Buenas tardes Emiliano Buenas tardes Mariano buenas tardes. Hey, Esto va a ser un poco complicado Emiliano Mariano <risa> bueno, bueno, bueno, Pues nada, aquí estamos en la bahía del Chingudi que, eh, que estás invitado a venir cuando quieras pero como ya sabemos Hola. que eres una persona muy ocupada va, va a ser difícil porque... Bueno, pero para pero para las cosas buenas siempre hay un rato ¿eh? Sí eso, eso te lo puedo asegurar Pues como eh, hay una distancia, aunque sea geográfica, como se solemos decir, eh, cuéntanos un poco dónde está situado Buenos Aires, eh, cómo, cómo es el barrio. Bueno, pues mira, eh, Buenos Aires es un barrio que nace en el año 1983. Es un barrio situado eh, al suroeste de la, de la capital salmantina, Es decir, en la zona ya donde están las grandes comunicaciones de Salamanca, porque atraviesan varias carreteras importantes, por toda la autovía de la A66, que la autovía de que viene desde el País Vasco a través de Burgos y que va a Portugal... ...o la Nacional, la Nacional 620, que, que es la Ruta de la Plata... ...es decir, justamente en la confluencia de esas dos autovías... ...ahí está el barrio el barrio de Buenos Aires... ...cinco kilómetros del centro del casco histórico de Salamanca... ...y su origen es, pues como tantos barrios... ...año 1983, está el Partido Socialista en el gobierno... ...comienza... ...unas nuevas políticas eh, de de vivienda... ...y se crean en este barrio... ...350 viviendas sociales... eh ...¿a quiénes se ubican este barrio?... ...pues eh, en principio... Mmm, ...bueno, pues eh, desde esa buena intención... ...que a veces y que en muchos momentos existe... ...de ubicar a familias... ...que por distintas circunstancias... ...pues no tienen acceso a una vivienda a una vivienda digna, mmm, junto a esas familias se ubica a otra serie de familias que como consecuencia de querer eh, eh ofrecer de Salamanca una imagen distinta del casco histórico, ser patrimonio de la humanidad, eh pues hay ciertas zonas del entorno del casco histórico que es necesario limpiar uh -huh. entre comillas, ¿no? entonces esas familias también se ubican en el barrio de, en el barrio de buenos aires no es decir aquellas políticas sociales que hoy vemos que son absolutamente equivocadas porque si sí, viviendas sociales sí pero viviendas eh, que no se pueden eh, agrupar que al, porque al final dada la dejación y dado el abandono se convierten en guetos no Bueno, pues Buenos Aires es un pequeño gueto dentro de esta capital de Salamanca, donde eh, 350 familias, en este momento incluso menos, porque algunas viviendas están cerradas, uh -huh. pues estamos, estamos ubicados. Este gueto está atravesado sobre todo por la problemática y las consecuencias y las causas, por supuesto, de lo que es el narcotráfico, y que, bueno, pues en otros barrios de otras ciudades existe, pues de, con las mismas causas, con las mismas consecuencias y viendo por la misma situación, o mucho más grave, porque hay más población. ¿no? Uh -huh. Y entonces en ese barrio estáis, eh, Ascoa, as me habéis di me as dicho. Asdecoa, sí. Asdecoa. Sí, en este barrio, vamos a ver, en este barrio, en el barrio de Buenos Aires, eh, a partir del del fin de mitad de los años 80, eh, fíjate que bueno, pues después del del franquismo, los uh -huh. primeros inicios de la democracia, eh, a nivel educativo se llevan una serie de experiencias e iniciativas muy interesantes de integración del mundo pallo, del mundo gitano. Bueno, eh, todo eso se inicia también en el barrio en el barrio de Buenos Aires, ¿no? ...y con ese motivo, pues eh, bueno, pues se pone de moda también entre comillas... ...el hecho de venir a Buenos Aires... Uh -huh. ...de tal manera que en el año 1994, pues hay en el barrio de Buenos Aires... ...pues entre nueve o diez grupos distintos, claro en un barrio tan pequeño... ...porque al fin y al cabo son mil cuatrocientas, cincuenta, mil quinientas personas... ...ocho o nueve colectivos, cada uno a su aire, cada uno a su manera... ...cada uno con su estilo, cada uno con su esfuerzo pues eh, nos pareció, por lo menos a, a cierta gente, que era necesario aglutinar, aglutinar esfuerzos. Sobre todo, piensa que en el año 1994 se están comenzando a sufrir, a partir del principio de los 90, las primeras consecuencias de la primera crisis, uh -huh. eh, ni que ver con la de ahora, eh, pero uh -huh. la, la, la primera crisis en, en temas importantes como es el empleo. Si uh -huh. en los años 80 el problema fundamental era... Eh, ...haber reivindicado por asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, asociaciones de, de, de padres... ...haber reivindicado pues de derechos en infraestructuras, en uh -huh. servicios... ...a partir de los años 90 nos damos cuenta de otra cosa y es que eh, los problemas están afectando... ...y desestructurando personas, ¿no? Uh -huh. eh, están a, a desestructurando colectivos y es ahí donde ubicamos a Asdecoba, Asociación de Desarrollo Comunitario uh -huh. Buenos Aires, que en estos momentos año 2010 la conformamos pues eh, la asociación de vecinos, la asociación de mujeres, la asociación de mayores y la misma parroquia y la misma parroquia del barrio, ¿no? uh -huh. Entre los cuatro colectivos generamos este nuevo colectivo uh -huh. Asdecoba cuyo objetivo fundamental es dar respuesta a la problemática de personas y de colectivos que como consecuencia de todo lo que se ha vivido en los 10 años anteriores ya se comenzaba a sufrir y que hoy no solo se sufre sino que se padece de manera alarmante. Y eh, dentro de pues bueno, de As de en eh, ¿qué, qué tipo de bueno, de actividades o cómo sí. intervenís en el barrio Sí, mira, eh, vamos a ver, en, en, a partir de esos años, a partir de los del año 94, 95, como respuesta a esa problemática que las personas y los colectivos van sufriendo, pues nos planteamos unos retos, ¿no? El, uno de los retos importantes el es el aislamiento del barrio, otro de los retos importantes es hacer frente al narcotráfico, que ya va rompiendo las relaciones entre vecinos en el mismo barrio, otro de los retos es la alfabetización, otro de los retos es el empleo, otro de los retos es abrir el mismo barrio a otras realidades. Entonces, esos retos los afrontamos, mira, de la siguiente manera. Es decir, un pilar fundamental de nuestro trabajo es la acogida. ...y nos damos cuenta desde el primer momento... ...que las distintas personas, los distintos grupos... ...y los distintos colectivos que van permaneciendo en el barrio... ...pues eh, porque son parte de esta misma sociedad... ...de esta sociedad que es radicalmente injusta... ...va marginando y excluyendo... ...pues hay personas que necesitan ese apoyo... ...y esas posibilidades de acogida... ...pues eh, por ejemplo, desde el ámbito de la infancia... ...desde el primer momento... Uh, ponemos en funcionamiento la guardería, ponemos en funcionamiento el programa de ludoteca y acompañamiento a niños, y ponemos en marcha el programa de educación de calle también para infancia, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva y con todo lo que eso significa. Es decir, no son más que proyectos que tienen un objetivo, acogida a la infancia, acogida a los pequeños, acogida a aquellos que, fíjate que como consecuencia... Como consecuencia del narcotráfico, mmm, nos encontramos con eh, realidades como el absentismo escolar total en secundaria, eh, en primaria hasta de un 50%, y casi estamos hablando de menores de 18 años, estamos hablando de más de 100 niños y niñas mm -hmm. en este momento. ¿no? Además, pues de una etnia distinta... ...a la etnia paya y se, eso ha generado un conflicto... Que, ...que parecía que se superaba en los años 70... ...pero que se vuelve a recrudecer en los años 90... ...pero yo creo que indistintamente de por voluntad del, del gitano o del payo... ...sino uh -huh. como consecuencia de este elemento desestructurador... ...que es el el narcotráfico, ¿no? ...que habría canalizar en un contexto evidentemente mucho más amplio. Uh -huh. otro de los, o, Otra de las experiencias importantes de acogida es con jóvenes... ...entonces con jóvenes lo que planteamos desde el primer momento... ...nos encontramos con Cádiz jóvenes que por distintas circunstancias... ...se sentían rechazados de su familia y en la calle ...pues comenzamos a, a, a iniciar la experiencia de acogida... ...y de dar respuesta a esas problemáticas que nos encontrábamos... ...como decía antes, en personas concretas o en colectivos... ...pero es que más adelante en el año 2000... Esa experiencia la vivimos con inmigrantes que se encuentran tirados eh, por ejemplo en barajas los 16 primeros inmigrantes que acogimos pues se encontraron tirados en barajas porque venían engañados desde bolivia por un tal por un empresario ese uh -huh. tal empresario no aparece en, en, en su momento y se encuentran que no saben qué hacer, nosotros por distintas circunstancias conocemos algunos de ellos y decidimos acogerles y traerlos aquí hasta hasta Salamanca. Pero es que en el año 2001-2002, por distintas circunstancias, entramos en contacto con el mundo de la cárcel y el mundo de la cárcel nos lleva a que eh, lo más importante no es la cárcel, sino el después de la cárcel. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nos hemos planteado siempre, y, y en esa es la experiencia de acogida que desarrollamos, que los permisos, los terceros grados, la cárcel de Topas en Salamanca, uh -huh. es una cárcel donde el 72% son personas inmi eh, inmigrantes, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Que esas personas tienen lejos la familia... ...no hay nadie que les pueda acoger... ...por pues, tanto no se pueden acoger al derecho... ...de salir eh, en el permiso que les corresponde... ¿no? Uh -huh. eh, ...incluso cuando terminan la cárcel... ...¿qué, qué pasa?, a ¿dónde van?, ¿cómo hacen? ...piensa que un extranjero que tiene el permiso caducado... ...pues no pueden renovar... ...porque comienzan una segunda cárcel... ...por tener antecedentes penales... ...hasta 3, 5 y 8 años... ...entonces esa experiencia de acogida la eh, hemos ido desarrollando eh, pues eh, con las infraestructuras que la parroquia o con las infraestructuras que eh, desde la misma asociación alquilamos para poner al servicio de esta gente no en estos momentos pues tenemos una veintena de personas en esta situación 25 comiendo cada día a las que después haremos el seguimiento con el segundo pilar que es el acompañamiento ¿No? Uh -huh. pero la acogida fundamental, la acogida es tener un techo y la acogida es tener la comida de cada día qué menos que en una sociedad que nos gloriamos de, de haber evolucionado tanto de haber desarrollado tanto, de tener tantos recursos y tantos medios pues aquellos que por distintas circunstancias se encuentran en la exclusión pues que puedan también participar porque es un derecho al fin y al cabo un derecho social, un derecho humano, un derecho elemental, ¿no? Uh -huh. Un, una tercera parte de esta experiencia de acogida la desarrollamos porque por distintas circunstancias también tenemos contacto con el medio rural, la desarrollamos con personas mayores del medio rural, nosotros estamos en contra de las residencias eh, frías, eh, deshumanizadas del medio rural, pues de, de 40, 50, 100 o 200 personas. Nosotros entendemos que las personas en el medio rural, y así estamos trabajando con algunos colectivos del medio rural, donde participan ayuntamientos, asociaciones y personas individuales, con ellos desarrollamos un proyecto alternativo al tener que irse de los pueblos, al tener que marcharse de los pueblos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, favorecer servicios públicos, Para esas personas mayores nos parece que es una experiencia absolutamente importante de acogida y a la vez de denuncia frente a una sociedad que va abandonando una parte importantísima de ella misma como es el saber de los del de saber y, eh, y toda la cultura de los de los mayores ¿no? uh -huh. y, y por último la, la cuarta línea fundamental de acogida junto a la de los niños los jóvenes adultos y los mayores pues está el propio barrio y uh -huh el propio barrio, que esta acogida la desarrollamos sobre todo permanentemente con la experiencia de asamblea, es decir, de asamblea de información donde reivindicamos, donde organizamos y donde planteamos cómo llegar a la sociedad para decir lo que aquí está ocurriendo, lo que aquí pasa y lo que aquí sucede y cuáles son las causas de todo lo que sucede y por qué sucede no en nuestro barrio. ¿no? Entonces esta experiencia de acogida y este pilar de acogida para nosotros es clave y fundamental. Junto a este primer pilar, un, un segundo, que es el de acompañamiento. Es decir... Mm, eh, eh, es necesario acoger a las personas pero las personas tienen derecho a la autonomía uh -huh. las personas tienen derecho a la independencia eh, entonces hay que apoyar y hay que posibilitar los recursos de esa autonomía y de esa independencia ¿no? entonces ese es, el, ese es el, el segundo paso que hacemos pues con información, con acompañamiento a las instituciones con reivindicación de derechos sociales uh -huh. eh, con eh, formación social En todo lo que eh, significa la persona hay que pensar que mucha gente de la que sale mm, sobre todo que sale de la cárcel, lo que viene de la calle y que y que acogemos pues eh, está privada eh, por distintas circunstancias de muchos derechos elementales y fundamentales ¿no? pues apoyarles, eh, orientar reivindicar esos derechos es fundamental en este pilar del acompañamiento. Uh -huh. Un tercer pilar fundamental es el del empleo, uh -huh. que no, no, no basta solamente con acoger y acompañar, es necesario eh, exigir y reivindicar de esta sociedad eh, un puesto en el mundo laboral. Eh, sabiendo que, tal como está en estos momentos el mercado laboral, Tal como está la situación en estos eh, momentos que estamos viviendo, pues, por ejemplo, personas que vienen de la calle que vienen de la cárcel, en un 90% ya no van a tener uh -huh. eh, posibilidades de incorporarse al mundo laboral. ¿Y qué va a pasar con estos colectivos? ¿Qué va a pasar con todas estas personas? no Por eso ahí abrimos una brecha importante de... Eh, ...de reivindicación de derechos sociales... ¿no? Uh -huh. ...pero es importante también abrir brechas... ...dentro del mercado laboral... ...y ahí lo que hemos hecho ha sido crear... ...dos empresas... ...una empresa de catering... ...y otra empresa de servicios y eh, de mantenimiento... Eh, ...jardinería... Uh -huh. eh, ...son dos empresas... ...teóricamente de inserción... ...pero claro, el problema es que las empresas de inserción... ...hoy, eh, con todas las leyes... ...pues muy bonitas que sean... Eh, serían empresas de paso al mercado normalizado uh -huh. pero cuando no existe el mercado normalizado cuálál es el cuál es realmente el papel que nos corresponde a estas empresas pero bueno ahí estamos trabajando y estamos abriendo brechas incluso siendo capaces de ser un poco creativos en este en este tema ¿no? y el, el cuarto gran pilar después de, de los acogida acompañamiento empleo el cuarto gran pilar ...es el pilar de crear red... Uh -huh. ...es decir, estamos aislados... ...es necesario crear red... ...y ahí la red la creamos... ...pues a nivel local... ...a nivel de, autonómico... ...a nivel estatal ¿no?... Uh -huh. el, el, ...es un espacio de relación con otros colectivos... ...de debate con otros colectivos... pues ...por ejemplo tenemos colectivo de acción solidaria... ...a nivel de, a nivel estatal... ...o la relación con Balabre... ...como uh -huh. coordinador de lucha contra la exclusión y la pobreza... ...o nuestra presencia... ...en la Universidad Popular de, de Salamanca... ...o nuestra colaboración en convenios... ...con personas de la de las dos universidades... ...la pública y la privada aquí en Salamanca... ...de cara a que alumnos puedan hacer aquí... ...las prácticas entre nosotros, ¿no? En fin, este, todo este panorama y esta, toda esta realidad... ...es la que Azdecova eh, afronta... ...y es desde donde intentamos trabajar... ...e intentamos estar presente en este barrio... Que, por otra parte tiene por delante muchísimos retos ¿no? como todos aunque como todos, como todos. allí parece que no no hay tiempo para para el descanso vamos, por lo que nos cuentas pues no pues no, pues no ni mañana ni tarde pero bueno es así, es decir, yo creo que quien se mete eh, quien eh, bueno, pone sus manos y lo que es al servicio de estos proyectos, pues bueno, ya sabes que las consecuencias son que el día y la noche sirvan para lo que o lo que son. Bueno, ya sabes que aunque nos digan lo que nos digan, hay dictadores, hay muchos y uno en concreto es el tiempo Pensaba, Mariano sí. que me ibas a llamar dictador a mí No, no, no No, ha dicho el tiempo, el ¿no, Mariano? Tiempo, el ¿eh? tiempo, Digo. sí, sí Y bueno eh, lo que un poco tratamos de hacer ver, bueno, eh, sabes que bueno te cuento que el, el programa se llama Ausocha, que en castellano viene a ser como las voces de, del barrio y nos gusta eso traer un poco las voces de, de otros barrios otros barrios otras experiencias para ver si eh, la gente puede de ellas coger, pues un pequeño impulso ¿no? eh, cada cual cada barrio tiene su idiosincrasia y mientras eso mientras allí hacéis todo este tipo de, de labores ¿no? en un barrio difícil estos que se han puesto de moda salir en estos Eh, ...horribles programas de televisión... ...de, de hora punta... ...pues eh, otras... pues eh, ...otros barrios... ...aquí por ejemplo... Eh, ...pues nos, nos resulta un poco... ...bueno, a mí ya sabes que no... ...porque soy algo viajado... ...y he estado por esos barrios... ...pero sí que resulta un poco... Eh, ...distante, ¿no?... ...porque aquí los problemas... ...pues son otros... ...de otra índole... ...y por ejemplo es muy... Eh, ...no sé cómo decirlo... ...aquí... Eh, se está dando mucho, eh, el mikel eh, sabe más porque está tratando con las asociaciones de vecinos, por ejemplo, que cuando hay una, un problema que personalmente creo que sí que va, va a empezar otra vez sí. a, a surgir, eh, que es el narcotráfico y las consecuencias de ese, de ese consumo, sobre todo de, uh -huh. de sustancias que creíamos olvidadas y que creo que, que vienen, eh, pues eso, Pero, sí. a, a, a, juntas a… pues la oposición es de más policía, que es un poco la cosa. Sí, claro. Cosa. Claro, pero es porque mira, mira, al final todo es todo no, esto no ocurre, mira, aunque sea de manera muy muy sí. muy muy sencilla. Mira, todo esto no ocurre porque sí, o sea, esto hay una, hay una razón muy clara y muy clave, ¿no? Es decir, la exclusión tiene unas causas, una de las uh -huh. causas de la exclusión es el narcotráfico, otra de las causas de la exclusión, al fin y al cabo, al final, es el sistema, ¿no? Pero hay exclusión porque somos excluyentes ¿no? en uh -huh. nuestra sociedad y hay intereses de, de, de, que, de, que, la, de que lo haya, ¿no? Eh, el, el, el, el, el narcotráfico es un negocio y es un negocio que necesita de, de excluidos para que funcione uh -huh. como el sistema capitalista necesita de pobres para funcionar. Estas, estas cuestiones de fondo que a veces no nos gusta tocar, es necesario absolutamente tocarlas porque están en las raíces del, de, de la situación y de los problemas con los cuales estamos viviendo. Uh -huh. Pues la verdad es que, como siempre, es un placer hablar contigo y agradecerte bueno, un montón que hayas podido compartir con nosotros estos minutos. Pues y nada, ya sabes... Muchísimas. Ponemos Muchísimas gracias y aquí aquí estamos ¿eh? para <risa> sí. coger estando que dais. Lo mismo decimos desde aquí. Tenéis toda la bahía del Chingudi a vuestra disposición. Bueno, pues a ver si a ver si la podemos disfrutar. Eso. Un abrazo para vosotros. Igualmente. Adiós, adiós a todos. Bikoitzaherriochak.info. Bikoitzaherriochak.info. Y Bueno, beha hemen jarraitzen dugu, e, antxeta irratian, auzo 8 minutu gutxi gelditzen zaizkigu, eta nik aprobetsatuko ditut laburpen azkar bat egiteko, beti bezala ibiltzen eixemen apuntea kartzen, Beraz e, Buenos Aires, Salammankoko auzo hau mila bederatziehuneta larogeita bost e, garren urtean sortzen da eta Salamankako egoekialdean ekialdean dago kokatua ba, garraio bide autopista desberreak zehargaturik. Hasiera bateanhiruroeta berrogeita hamarretxa bizitza sozial e, e, eraiki zituzten eta bertan, Ba, etxe bizitza eskuratzeko zailtasunak zituztenak jarri zituzten, baina baitare horrelako garbik eta bat egin zuten salamankako erdigunetik. E, esaten zigun gure gonbidatuak, honek ba, askenean e, ikusi da ez dula funtzionatzen, geto bat bilakatu dela eta jende txiroa batzea e, duen e, politika honek, ba, ez dula funtzionatu argita garbi gelditu da Buenos Aires auzo honetan, baina baitare beste askotan ez da eta horien artean, e, bueno, arazo, arazoen artean, nagusien, nagusiena berak behin eta berriz e, drogarena, e, narkotrafikoarena e, aipatzen zuen. E, eskuntza prozesu desberdinak sortzen dira garai horietan, hijitu eta paioen artekoak, eta kolektibo desberdinak sortzen dira ere. Laroge garrena markadan, zerbitzuak, azpiegiturak eta bar, Eskatzen eh, ari zituzten mugimendu sozialak eta larogeita larogei garren hamarkadan amarkadan pixka diskurtso aldatzen da krisiaren eraginez egoera desente aldatzen dela eta eh, basterketa soziala ekiditzeko lanean azten dira eta hor da ba, azdeko, azdeko ba eh, emiliano kordezkatzen zuen kolektiboa sortzen den momentua Elburu dezberreinak dituzte narkotrafikoaren kontrako borroka alfabetizazioa edo lanaren aldekoak nda bizi eta horretas batez ere hitz egin digu harrera lan bat egiten dute. baztertua dagoen jendearekin e, baurtzaindegia kludoteka kaleziketa guzti hau aurrei begira. E, Aurreta gazte pila bat klasera ez dijo aztela narkoraffikoaren eraginez esan digu bere ustez eta horrekin guztiiekin bereziki lan egiten dute. Bi urtetik aurrera problemitika hau etorkinei ere bai eragiten hasten azten die eta bi ba bat, 2000 2001 urteetan ere preso hoiekin lanean hasten dira. Orduan hemen ba, ikusten da nola juten diren edatzen e, ba, jende desberdinarekin le, lane egin ez. Hasiera baten igual batez ere hijitoekin eta bastertuekin, baina gero bastertuen e, multzo honetan etorkinak eta preso hoiak esartzen dira. E, aipatu du alamankako kartzelan, eguneko iruro gehi mabia atzerritarra direla, eta atzerritarra izatea presoa. preso izan ondoren, ba, e, arazolarriak sortzen duela, irugarren gradoa eskatzeko, edo libre gelditzen direnean. E, Nekazal ere ere bai lan egiten dute, Pertsona Zarre Zarrekin alternativa bat eskaintzeko residentziai ba kritikatutu du nola abandonatzen ditugun e, gaur egun gure zarrak eta e, ba bat eskaintzeko erresidentzia hauei ba, beraien herrietan gelditu a lizateko zerbitzu desberrienak eskaintzen diete. Azkenik e, auzoa bera lantzen dute asamblea da e, desberriñen bidez ba, informatzeko aldarrikatzeko eta auzo egoera hobetzen saiatzeko. E, pertsona Pertsonen autonomia garatzeko laguntza da beharrezkoa, a, beraz, Harrera e, egin eta gero laguntzen dituzte pro, beraien bizi prozesutan. Ba, beraien gero lanare, lanarena da hirugarren zutabea, ba, laguntza hauein da gero ba, beraien eskubida kaldarrekatzeko, instituzioekin kontaktuan e, jartzeko eta bar, ba, gero lanarena da beraien e, irugarren zutabea. Eta baztertua daudenak ba lana izatea are saiagoa dutela aipatu du. Horretarako bi enpresa sortu dituzte, nun e, baztertuak izan diren pertsona ba, e, integratzeko asmose lan egiten dute. Eta laugarren zutabea sare bat sortzea da, ba maila lokalean, autonomikoan eta baita ere estatukoan eta horretarako elkarlana bultzatzen dute e, eragile desberrinekin, ba maila lokalean, baina baita ere maila e, Estatu mailan eta horretarako ba, baladerea aipatu du edo Salammanko Unibertsitate herrikoiarekin egiten duten elkarlana. eta azkenik baitza egiten genun pixka bat nola batzutan ikusten dugun gure eskualdean arazo desberen aurrianhala ba, e, nola narkotrafikoa, delinkuentzia eta bar ba, polizia eskatzen eskatzen dela geosta gehiago eta berak eskatzen zun e, ba, konturatzearen azkenean baztertuak ba, txiroak ere, E direla casualalidadez hor azkenean sistemak behar dituela e, kapitalismoak xiruak behar dituela e, aberatak egoteko eta jende normala kom artean egoteko baztertuak behar ditugula ere bai, Orun hor izan bardelan laiziko hausnarketa eta hori kontutan izan da lane egin bardela eta ez zuzenean igual polizia e, gehiago du kontrol gehiago eskatzen e, diren horiek ba, kontoen hartzea ez. Bueno, bani, no, ba, hemen bukatzen dugu gaurko saioa, mila esker berriro ere, elkarrizketa oso interesgarra izan dugu. Ba, pues, hori da, e, mila esker zuri eta ez horregatik, eta beste elkarrizketa ez daki noiz den. Bueno, ikusiko dugu emendik aste bateraz bada, hemendik bi astera izango da. Ba, hori, eta beste guztiei. E ba gora igandean 8 bederatziak arte, 9terdiak bederatzi arte Herriotsaken noberena duzutela eta astelenean hemen gaudela bueltan 8 bederatziak arte Herriotsaken. Agur. koitzaherriotsak.info koitza herriotsak.info iruvibikoitzaherriotsak.info Herriotsak Pausumediak ekoiztutako saio bat Egunero, arratsaldeko sortzietatik bederatziak arte antxeta irratian.